Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva entrega de Sudamérica Extremo. Quisiera saludar muy especialmente a Roberto Arteaga y José Fons por darme el espacio para difundirme en Sudamérica Extremo como todos los martes a las 23 horas. Y nos vamos directamente en el día de hoy a comenzar con una gran banda argentina de un amigo de la banda Necro Abortion. Necro Abortion Es una banda formada en Argentina, allá por el año 2004, en la ciudad de Buenos Aires, por Alejandro Russo en voz y guitarra, Luis Langelotti en guitarras, Patricio o r g i en el bajo y Demian Caín en la batería. A continuación, le vamos a compartir un tema de la banda n e c r o v e r s i o n y el tema se llama Dreams Spectator. A continuación, nos vamos directamente para Brasil con la banda n e o p h y t u s n e o p h y t u s es una gran banda de un amigo de, de allá de San Pablo y la verdad que me interesa mucho la temática que tienen. Este, hablan con todo lo que tiene que ver con, con su cultura indígena.、Eh, la banda se formó allá por el año 2002. Ellos hacen un d e a metal、eh, bastante contundente con partes de trash. Y bueno, están compuestos por Junio Carlos en el bajo, Nando Olivera en la batería, Ronaldo Santos en las guitarras y Alex Piño,、eh, mi amigo, en, en las vocales. Alex es un tipazo que, que la verdad que、eh, viene peleando hace tiempo allá en, en, en San Pablo con su banda y también tiene programas que se transmiten por YouTube en formato streaming. Y a continuación le vamos a dejar un tema de la banda Neófitus. Y el tema se llama Tupinambas. Vamos a seguir con una banda de Chile. Es una banda que pertenece a la Sociedad de la Sombra de Chile. La banda se llama Detestor. La banda Detestor es una banda de trash, un poco con partes de speed, media black, de la old school. Que, que ellos quisieron compartir su, su material acá en Sudamérica Extremo y muy gentilmente me, me enviaron su música para, para escuchar. Detestor es una banda formada en 2017 en chile por daniel arias y alexis n ú ñ e z guitarrista y bajista respectivamente luego se suma cesar manríquez pero es recién en el año 2019 que ingresa en la batería mauricio coromar y en 2021 fernando gonzález como como nuevo guitarrista y así queda concluida la banda con la cual entran a grabar su primer disco llamado Morgue de los suicidas. Bueno, vamos a, a compartir a continuación el tema de la banda de Testor y el tema se llama Campos de Exterminio. Comet Clan, organización y producción de eventos. Contacto al MAS 598-95-786-289. Música Records, producción de bandas. Contactate al MAS 598-99416-672. Sala 13, con método i n e a r con grabaciones de en ensayo y estudio en alta calidad. Teléfono, MAS. 895-977-659. Nos vamos directamente para Paraguay con una excelente banda de Doom、eh, llamados Dismal. Que、mmm, la verdad, que tienen una propuesta sumamente interesante、eh, para su país y para toda Sudamérica.、Eh, el estilo que ellos hacen es muy particular, creo que a más de uno les puede interesar. Es una propuesta acá, por ejemplo, en, en Uruguay, en nuestro país, en, no existen o yo no conozco bandas de este estilo, bandas de Doom. l e voy a pasar a, a contar un poquito respecto de, de la historia de, de esta banda. En lo personal me, me interesa mucho y también tuvimos el. Honor de participar en un compilado de la Sociedad de las Sombras junto con ellos. La banda se formó en el año 1993 y durante mucho tiempo、eh, se tomaron un gran receso y volvieron en el, en el 2015. La banda está liderada por Jorge Cardoso. Le vamos a contar un poco al respecto de la, de la formación, no sin antes mencionarles de que la banda Dismal hace un doom metal de muy buena calidad. Dismal está integrado por Paul Ocampo s en vocales, Jorge Cardoso en la guitarra, André Piñero en la guitarra, Juanta Guada en los teclados, Hugo Pico en bajo y Carlos Recalde en la batería. a continuación le s vamos a dejar un tema de la banda Dismal que se llama Prayers for the Bones. I s e e you. Wish it. A continuación, seguimos con la banda Morbo Satán. La banda es reconocida、eh, dentro de su país como una de las piezas fundamentales en lo que es el metal extremo de Perú. Y vamos a contarle un poco de, de la gran historia que tiene esta banda. Bueno, lo primero que tenemos que contarle es que están formados ya desde el año 2013. Es una banda de The Black formada en Lima, Perú, y están compuestos por Vernon Montenegro en la guitarra, Antonio en la batería y Evil Fokker en el bajo. Un conocido mío me, me compartió la, la información de la banda y yo entré en contacto con ellos este, ya hace un tiempo. y Ellos gentilmente me, me enviaron un, un tema para compartir con todos ustedes. Y esperemos que, que sea de su agrado.、Y、a continuación, vamos a compartir un tema de Morbo s a t a n y el tema se llama m a c a b r e Desire. De Brutal Brutal y de Slam también de Bolivia, la banda del amigo Raúl. Que, le, que espero que les interese a todos ustedes, es una banda muy fuerte. La banda se llama Worship the Pestilence. Y bueno, hace tiempo atrás que estoy hablando ya con con Raúl, que es uno de los grandes coleccionistas de, de metal extremo de toda Sudamérica. Y bueno, Raúl、eh, me compartió un tema. De, De su banda, ya hace, ya hace un tiempo, y yo ahora se l o s vengo a contar a todos ustedes. Worship d e Pestilence se, se formaron ya por el año 2008 en La Paz, Bolivia, con Daniel Curti Rivera en baterías, Kerubon Borges en bajo y voces, Jorge Velarde en guitarra, Raúl.、Eh, Miran, amigo, en la otra guitarra. La banda practica un death brutal muy grosero y esperemos que a todos ustedes les interese. Ahora vamos a compartir un tema de Worship de Pestilence y el tema se llama The Hemlock. Para Uruguay, mi querida tierra natal, con una banda de Trash Dead de nombre Escarnio. Escarnio es una banda. Que participó hace poco en, en el Carnival Fest. La banda está formada por Tau Cor en b o s Miguel Zorrilla en guitarra, Diego Lema en guitarras, Nicolás Barrios en el bajo e Ignacio Carrión en la batería. Les recomiendo esta banda uruguaya que pertenece a la Sociedad de las Sombras de Uruguay. Y bueno, a continuación le s vamos a sacar un tema de escarnio. El tema se llama Viejos Brujos. Resistencia del Norte, producción y organización de eventos, teléfono 598-92429-585. Epitafio Tattoo and Body Piercing, teléfono 598-95-640600. Gusano Maldito, grabación, masterización y producción de bandas. La Sociedad de las Sombras, logea pro metal ubicada en más de 15 países de todo el mundo. A continuación, le vamos a presentar a una banda de Colombia que se llama Abysmal Domination. Ellos se formaron en el año 2018 en la provincia de Pasto, Colombia, y ellos hacen un brutal death metal bastante fuerte. Esperemos que a todos ustedes les guste. Su formación es Andrés Pavón en las vocales, Alexander Ojeda en la guitarra, Harold Gómez en el bajo y César Pérez en la batería. Y a continuación le dejamos un tema de la banda Abysmal Damnation. <risa> パーティーのループはファンディータリング。 レプレイレイレイレイレイレイレイレイレイレイレイレイレイレイレイレレイレイレイレイレイレイレイレイレイレイレイレイレイレイレレイレイレイレイレイレイレイレイイレイレイレイレイレイレイレイレイレイレイレイレ やった よしこはまた路地よく一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一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 レイアン・モスターラレイアン・モスターラ よろしくお願いします 私のプロデューサーと一緒に戦ってますよ 私の手を出すのは私の手を出すのは私の手を出すのは私の手を出す。<音楽><音楽> Ahora Le voy a presentar a la banda Escatón. Es una banda que se formó en el año 1999 en Quito, Ecuador. Con Javier Fierro en la guitarra, Paul Sánchez en el bajo, e d w i n Maya en voz, Diego Sánchez en, en guitarra y Vinicius Vinuesa en la batería. Vinicius va a ser、eh, reemplazado más adelante por César Mena. Y ahora vamos a dejar un tema de la banda Escatón que se llama g r i t o ーあ。Final. A continuación, vamos a seguir con la banda Tepros. Tepros es una banda formada ya por el año 2007 en Barquisimeto, Venezuela, con José Miguel Pérez, Davis h u e d e s y Luis Manuel h u e d e s Ellos hacen un black metal sinfónico y la verdad que esta banda me interesó muchísimo. Quiero agradecer a, a Vale, que es su manager que gentilmente me, me mandó, un, me compartió un tema de ellos.、Eh, y a continuación, los vamos a dejar con un tema de la banda Tepros que se llama. World Angels, Duel No More. Angels Duel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 1-895-977-659 Y llegamos a la última banda d el programa del día de hoy. Hablo de la banda Combat Noise. La banda Combat Noise es una banda formada en Cuba. La verdad, que desconocí a un poco que allá había tremenda escena y tremendas bandas. Ellos se formaron ya por el año 1995 en, en La Habana、eh, con Juan Carlos Torrente en voz, Colo Guitarra en bajo, Randy en guitarra y Alejandro en la batería.、Eh, Randy después fue、eh, reemplazado por Marín en la guitarra.、Eh, ¿Qué decirle s de esta banda? Bueno, sinceramente, esta banda hacen un metal muy polentón. Tiene una fuerza bárbara, realmente este, quedé bastante de cara cuando, cuando los escuché. Y a continuación le voy a dejar un tema de la banda Combat Noise que se llama Sniper is in position.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 La Sociedad de las Sombras, l o g e a pro metal ubicada en más de 15 países de todo el mundo. Y llegamos al final de Sudamérica Extremo. Quería agradecerles a todos ustedes por estar allí haciéndome el aguante. No se olviden de seguirnos en Instagram, que es Sudamérica Extremo. No se olviden de seguirnos en el Facebook. Y si tienen banda o algún amigo que tenga una banda, Que nos envíen su material, su, un tema, una foto grupal, un link de YouTube directamente a sudaméricaextremo.com. Muchísimas gracias a todos y nos vemos el próximo martes a las 23 horas. Aguanta el metal extremo, carajo. ¡Yeah!